A esta hora me voy、eh, directamente hasta Aquilpue, señoras y señores. Me voy directamente hasta Aquilpue porque vamos a conversar con la alcaldesa、eh, Carolina Corti, quien ya está en la línea, me dicen. Sí, perfecto, para saludarla, darle la bienvenida nuevamente aquí a Carnaval. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Hola, muy buenos días, buenos días a Radio Carnaval. ¿Cómo están? ¿Cómo partieron este lunes? Muy bien, después de un fin de semana largo. Descansaditos,、ah, todos relajados por acá. t o d o s descansaditos, <risa> lo que yo no descansé ni una、no、cuestión. Me, me imagino, 24-7 la alcaldesa Corti.、Pues, ah, siempre, siempre, siempre <risa> ha estado 24-7.、Eh, sí,、bueno. tuvimos hartas cositas, así que era más difícil poder ahí relajarse.、Sí. Pero bueno, ya llegará el minuto. Claro, el servicio、eh, social le llama siempre, siempre ha sido así, siempre ha estado ahí al pie del cañón, donde la gente、al、lo necesita. Al pie del、ah, cañón, sí, donde sí. las papas queman, n Exactamente. Bueno, alcaldesa, entremos en materia porque nos tiene una muy、Dígame. buena noticia usted、eh, con respecto a don Felipe Geldes. Sí, acabamos de terminar nuestra reunión, ¿Ya? fue un encuentro muy emocionante. Felipe, yo lo conocí. Cuando él apenas tenía cerca de 11, 12 años, hoy día ya está a puertas de cumplir los 18.、Uh -huh. En esa época los dos conversábamos de lo que podían ser los sueños, era muy pequeño、eh, y él ha ido cumpliendo los sueños en cabalidad. Hoy día lo tenemos como el número 8 representante del mundo、wow. en el mundial que, que se realizó y compitió en Italia la semana pasada.、Uh -huh. La próxima semana, el día 30, ya se va a Argentina y después se va a Brasil. Así que los títulos que él ha logrado en todo este tiempo,、eh, debo reconocer que han sido títulos tremendamente importantes a nivel nacional y que, obviamente,、eh, más que adueñarse de algo que le corresponde a él, que es un rigor y disciplina particular, nosotros nos sentimos orgullosos. De lo que significa hoy día tener un deportista, no tan solo en la multidisciplina del patinaje, porque Felipe es representante del área patinaje. Hemos recibido una cantidad de talentos que estaban ocultos、mm. y que normalmente no estaban visibilizados. Y la verdad, sorprendidísimos de que la multidisciplina y el deporte esté tomando una forma y un fondo para lo que proyectamos estos cuatro años. Sí,、eh, recordemos de que él, Felipe Geldes,、eh, está en la disciplina Patinaje Artístico.、Eh, tras de regresar de esta competencia en Italia, a c o m o nos cuenta usted, alcaldesa? Se encuentra entre los ocho mejores patinadores del mundo, como dice usted.、Eh, ha sido cuatro veces campeón nacional,、eh, primero en Sudamérica, en Colombia también.、Eh, bueno, es un campeón, hay que decirlo.、Eh, y tiene mucha razón en que acá, en la comuna de Quilpue, hay muchos. Yo conozco un chico que es del retiro, no debe tener más allá de 12 años, que él también es campeón en.、Eh, Ping-pong en, en, en estos tenis de mesa. Tenis de mesa. Sí,、eh, un chico del retiro.、Eh, también participa、eh, representando a Quilpue y al país en campeonatos ya internacionales. Y así se deben hemos, ir sumando a. ¿eh? Hemos tratado de premiar a la mayoría. Nosotros、uh -huh. hemos tratado de premiar a la mayoría desde el básquetbol, básquetbol femenino, en, en ámbitos deportivos, en la multidisciplina. Así que de verdad estamos muy conscientes de que tenemos. Una tierra de campeones, una tierra de talentos, y vamos a seguir por esa vía. Sí, me imagino que,、eh, bueno, están muy agradecidos estos chicos que se les tomen cuenta de esta manera, a que en una ceremonia hoy día la municipalidad de Quilpue les haya reconocido, sobre todo a Felipe. A Felipe Mira,、Held. más que una ceremonia, fue una reunión de encuentro de hace、yeah. años que no nos veíamos, pero siempre habíamos、uh -huh. estado en contacto, él estaba viajando mucho. Pero nosotros vamos a recibirlo como corresponde en, en una temática más、eh, social a la vuelta de su viaje a Argentina, porque de hecho ahora se iba corriendo al entrenamiento que tenía en San Antonio y se queda toda la semana en San Antonio para ya después viajar a Argentina a competir. Exactamente. Bueno, y además、eh, también reconocer en la municipalidad los recursos destinados a las organizaciones sociales en lo deportivo, a los clubes, a los clubes amateurs, a las diferentes disciplinas, que esto ayuda mucho en el crecimiento de estos deportistas jóvenes, niños y jóvenes. ¿eh? Bueno, ya se inician, de hecho, las postulaciones a los f o n d de COM.、Eh, estamos trabajando fuertemente en tres.、Eh, Digamos, canchas de fútbol que han sido anheladas por muchísimo tiempo: b e l l o t o Sur,、eh, Retiro, el cierre perimetral de la cancha del Molino en la zona rural. Estamos trabajando ya en conversaciones con Pedro Món,、eh, con Canal Chacao. La verdad es que le hemos、eh, dado y hemos logrado hacer buenos convenios con recintos deportivos que estaban dentro de los colegios y que nos los p u e d e n facilitar y prestar. Hemos aumentado en un 70% los talleres deportivos, tanto para adultos mejores como también para aquellas personas que quieran participar en los talleres deportivos. Hemos iniciado y hemos terminado el Mundialito, que fue la participación de cerca de 530 niños en la,、eh, el estadio Arturo Longton Guerrero, Estadio v l a Olímpica. Que también hubo una participación y unas felicitaciones al equipo de deporte que fue y que tuvo la organización. Agradecer a Carosi que nos llevaron el, el camión de la pastayola.、Uh -huh. Por tanto, tuvimos ahí a nuestros niños alimentados con carbohidratos por parte de Carosi. Y、eh, al Rotary que también nos facilitó algunas camisetas que eran muy, muy importantes. Hemos hecho distintas、eh, actividades deportivas en, la, en, la, en el sector de, de Baqueano, donde han participado ciclistas, corridas, perrotón y otros. Así que sí, estamos trabajando en infraestructura, estamos trabajando en proyectos deportivos y en participación ciudadana. Y también en todo lo que significa la programación de estas、eh, vacaciones de invierno. Estaba viendo la reconversión del zoológico con, con visitas educativas y hay diferentes panoramas en la ciudad de Quilpue ¿ah, para l a familias. Sí, el ecoparque o bioparque en transformación está siendo súper atractivo. Lo tuvimos con visitas guiadas el fin de semana. Ya estamos a puertas de ir a dejar a nuestro querido polluelo de Cóndor al sector de Talagante para que se empiece a sociabilizar con los polluelos de los otros sectores.、Eh, hemos tenido un apoyo de la Fundación de, de Duoc, u c、uh -huh. que nos tiene absolutamente en el convenio,、eh, digamos, asesorados en distintos ámbitos,、eh, tanto. En la parte de la agricultura, como también en la parte de las especies flora y fauna,、eh, y además、eh, nuestro gran veterinario Estrella, que ha trabajado de esa manera conscientemente, sabiendo que el bienestar animal debe ser、eh, de una manera especial, y también estando a n d a r la cuniterapia, que ha tenido resultados espectaculares. Sensacional, no son muy buenas noticias. Son muy... y Estaba viendo la página acá de la municipalidad de Quilpuey, es muy fácil saber un poco todo lo que se está haciendo.、Eh, por ejemplo, el 17 de junio,、eh, ya que estamos、eh, dedicados al deporte en este contacto,、ah, eh, los talentos quilpueinos en Brasil. Hay unas chicas acá en fotografía、ah, eh, que estoy viendo acá en la página,、eh, uh -huh. sí que ellas fueron premiadas o están representando a Quilpuey. A ver si nos puede contar. Es un orgullo ser testigo de. La dedicación y compromiso con el que se ha desempeñado cada día para dar lo mejor de ustedes, dice por acá.、Ah, gracias a Han Mo、eh, Academia por su profesionalismo en preparar deportistas de talla internacional en q u i l p u e es, que, es que la verdad, es que de verdad creo que somos una tierra de talento.、Uh -huh. Creo que simplemente no estaba visibilizado y hoy día lo hemos visibilizado. Hemos transformado nuestra Biolímpica Arturo Lontón Guerrero, que estaba muy abandonada en recuperar la cancha de pasto, en la parte sintética, los cierres perimetrales, en las graderías, la iluminación. Estamos postulando un proyecto grande, ese es a largo plazo. Estamos recobrando las confianzas en nuestras instituciones y eso ha hecho que el mundo deportivo despierte、eh, de manera muy, muy importante y hemos afrontado. Los desafíos de temas de violencia en los, en los estadios de fútbol amateur, nos hemos presentado frente al Parlamento, hemos in, instalado la idea de incursionar en, en, en remover algunos artículos que son importantes como para mantener la paz dentro de estos recintos eh, deportivos, eh, junto con las asociaciones. Y nada, trabajando todo el día en favor de que esto sea una transformación, una transformación social, una transformación、eh, deportiva, pero que nos colabore muchísimo en la prevención del delito, la droga y el alcoholismo. Perfecto, completísimo. Muchas gracias, alcaldesa, por estos minutos.、Eh, sabemos de que tiene muchas reuniones y todo, y siempre nos atiende muy gentilmente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, cariños, a todos nuestros auditores, especialmente a los del Quilpue, Bellotto y la zona rural. Un abrazo. Un abrazo. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, en la línea de su radio Carnaval.